Los mensajes culturales que se comunican por los medios de comunicación son más fuertes de lo que pensamos, y ponen en tela de duda nuestra cosmovisión cristiana. Al escuchar el ruido cultural de nuestro día, que difama el nombre de Jesús y le despojan de su Deidad, ¿lo mide usted con la verdad de las Escrituras Sagradas? Hoy el Doctor Jeremía nos advierte en cuanto a moldear a Jesús en lo que queremos que sea, al intentar racionalizar nuestras decisiones y alternativas. Con ustedes, el Dr. David Yermaya, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, «Nunca pensé que vería el día cuando se escarnecería tanto a Jesús». Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos en esta serie de mensajes titulada «Nunca pensé que vería el día». Estamos batallando con algunos de los asuntos culturales de nuestro día. y hablando de lo que está sucediendo en todas partes y lo que está sucediendo en nuestra cultura que nos está llevando al borde del desastre. Hemos hablado del impacto profético de esto en días pasados y hoy vamos a continuar nuestra consideración de la importancia de Jesús en este debate y cómo el mundo actual ya no respeta en nada al Señor Jesucristo. Nunca en realidad le han amado, ni han creído en Él, pero por lo menos le respetaban. Hoy parece que el respeto ha desaparecido de los corazones de muchas personas. Volveremos a comprender lo que significa realmente conocer a Jesús y no simplemente respetarle, sino también recibirle, al empezar nuestro momento de enseñanza en unos cuantos minutos. Al empezar este programa, quiero recordarle de nuevo que tenemos el libro con más de 300 páginas titulado Nunca pensé que vería el día. He estado tratando de transmitirle la importancia de este libro Y cuánto quiero que usted lo tenga en sus manos. Quiero que usted lo tenga a fin de que pueda leerlo y entienda lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora mismo y también lo que podemos hacer para contener esta marejada o detenerla a fin de que tengamos la oportunidad de continuar predicando el Evangelio. No sé si alguno de los otros libros que he escrito me ha motivado tanta pasión como este para mí. Esto se traduce en un gran deseo de asegurarme de que usted tenga un ejemplar de este libro. Así que no espere. Si todavía no ha solicitado su ejemplar del libro, por favor, comuníquese con Momento Decisivo Hoy y solicite su ejemplar de este libro, titulado, Nunca pensé que vería el día. Así que hoy continuamos nuestra consideración de los asuntos de que hablamos en este libro. Y hoy concluiremos el estudio del tema… Nunca pensé que vería el día cuando se escarnecería tanto a Jesús.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 El primer día de clases lo sometió a una prueba psicológica estándar dividida en dos partes. Los resultados no dejan de ser insólitos. La primera parte trata de Jesús. Les pidió a los alumnos que se imaginaran la personalidad de Jesús con preguntas tales como ¿Prefiere él salirse con la suya en lugar de actuar según las reglas? ¿Se deja él llevar por la preocupación? La segunda parte hace las mismas preguntas pero en lugar de ¿Se deja él llevar por la preocupación? Pregunta... ¿Te dejas tú llevar por la preocupación? La prueba no tiene respuestas correctas o incorrectas, ni tampoco está diseñada para ayudar a los alumnos a entender a Jesús. Más bien, si se le aplica a suficientes personas, la prueba revelará que todos pensamos que Jesús es como nosotros. Los introvertidos piensan que Jesús fue introvertido, por ejemplo. En base a las mismas preguntas, los extrovertidos piensan que Jesús fue extrovertido, A los expertos en formación espiritual les encantaría oír que los alumnos de mi clase en cuanto a Jesús están llegando a ser como Jesús, pero la prueba en realidad revela lo inverso. Los alumnos modelan a Jesús según sus propias personas. Si la prueba se diera una muestra al azar de adultos, los resultados serían muy similares. Hasta cierto grado todos conformamos a Jesús a nuestra propia imagen. Y ahí... Es donde nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque Jesús no es lo que queremos que sea. Jesús es lo que es. Jesús es quien la Biblia dice que es. La Biblia nos dice quién es Jesús. Si leyéramos la Biblia, no seguiríamos ese camino extraño. No sé si esto alguna vez le ha pasado a usted, pero hay personas que periódicamente vienen a verme Si predico sobre el infierno o el juicio o alguna otra cosa, recibo una carta o un correo electrónico e invariablemente hay quien me habla y dice, «Doctor Jeremiah, mi Dios nunca enviaría a nadie al infierno». ¿Saben lo que les digo? Usted tiene toda la razón porque su Dios no existe. No existe. ¿Usted se lo inventó? No es eso, ¿verdad? Y así nos desviamos a un asunto teológico bastante interesante. No quiero seguir este desvío excepto para decirles que nos encanta tomar nuestra fe. Y cuando hay partes difíciles con las que luchamos, hacemos algo similar a lo que hizo Thomas Jefferson. Las eliminamos. Las sacamos de nuestra comprensión. ¿Que no le gusta el infierno? Elimínelo. ¿Quiere que todos vayan al cielo? Busque una manera para que eso suceda. Escriba un libro al respecto. Consígase que lo hagan aparecer por televisión Y todos pensarán que es verdad Pero no es verdad La Biblia dice Está señalado que el ser humano muere una vez Y después de esto el juicio Haga lo que quiera Pero no puede sacarlo de la Biblia Algunos piensan Pues bien, si no quiero que sea verdad Entonces no es verdad <risa> Saben, es verdad Sea que usted quiera que sea verdad o no Así que, si quiere llegar a algún lugar en su Biblia, busque lo que es genuinamente verdad y sígalo, pero no siga por esos callejones sin salida tratando de hacer que el Jesús a quien dice amar sea simplemente como usted porque no lo es. Él quiere ser tal como Él es. Cuando usted se embarca en ese sendero, entonces suceden cosas buenas. Jesús es la palabra final de Dios. Jesús es la primera causa de la creación. Jesús es la plenitud de la Deidad. Y la Biblia dice en Hebreos 1.3 que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Leemos que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabe qué es lo que mantiene a este mundo en su lugar? impidiéndole que salga disparado en cualquier dirección o se salga de órbita y se destruya totalmente, Jesús lo tiene bajo control. Él estaba ahí antes de la historia. Él estuvo en el principio de la historia, estará ahí, al fin de la historia. Él es el que controla la historia. Él es el que sostiene y sustenta a todo este mundo. Esto es lo que Pablo comunicó en su carta a los Colosenses 1.17 cuando dijo «Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él». subsisten. No ha habido ni un solo momento desde el principio de la creación en el que Jesucristo no haya estado realizando su obra poderosa, sustentándolo y sosteniéndolo todo como el sustentador del universo. Jesús es la palabra final de Dios. Jesús es la primera causa de la creación. Jesús es la plenitud de la Deidad. Jesús es el sustentador de todas las cosas. Y esta es mi favorita en la lista. Cristo es el que perdona nuestros pecados. Leemos en Hebreos 1.3 Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Cristo no solamente es quien revela a Dios Sino que es Él el Redentor de los seres humanos Este libro de Hebreos habla de limpieza Aquí se nos dice que Cristo ha efectuado la purificación de nuestros pecados Nos limpió Por favor, noten que esta frase aparece en el contexto de estas palabras Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se resumen Él es el deleite del Padre y la gloria del Padre El que tiene poder infinito y gloria infinita. Y fue Él quien hizo la purificación de nuestros pecados. ¿Con qué propósito vino Él? No vino primordialmente para establecer aquí abajo su reino, sino para buscar y salvar a los perdidos. La Biblia dice en hebreos que Él vino para gustar la muerte por todos los seres humanos. Nada de lo que la gente dice cuando dicen estas cosas maravillosas en cuanto a Jesús vale nada si Él no hubiera venido para efectuar la purificación de nuestros pecados. Piénsenlo. Piensen al respecto y regocíjense en su corazón. El que creó el universo es quien murió por usted. El único que podía hacer esa obra en la cruz fue Jesucristo y la Biblia dice que por medio de sí mismo, Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Ahora recuerden que la carta a los hebreos fue escrita para hebreos. Eso es algo realmente importante que hay que tener presente. Fue escrita también para nosotros, pero primordialmente para hebreos. Ahora bien, Estos cristianos judíos sabían mucho en cuanto a la purificación de los pecados. Se habían criado en el judaísmo y sabían en el judaísmo que mediante la sangre de toros y cabras y todo eso, sus pecados eran perdonados antes de la cruz. En el Antiguo Testamento la purificación de pecados nunca quedaba terminada. Hebreos 9.26 dice, Y no para ofrecerse muchas veces. como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quiero darles buenas noticias, amigos y amigas. Este Jesús de quien les he estado hablando y respecto a quienes ustedes pueden bien decir que me entusiasmo. Este Jesús que es la palabra final de Dios, la primera causa de la creación, la plenitud de la Deidad y el sustentador del universo. Este Jesús es el perdonador de nuestros pecados. Cuando llegamos a conocerle, no solamente él oye nuestras oraciones pidiendo perdón, sino que debido a quien es él, puede hacer algo al respecto y nos perdona nuestros pecados. Jesús también es el consumador de nuestra fe. Leemos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿sabían ustedes que el sumo sacerdote nunca se sentaba? En verdad, en todo el tabernáculo, con todo su hermoso mobiliario, había un candelero, había un lavatorio, había un altar, pero no había silla. Si usted era un sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento, nunca podía sentarse, porque su obra nunca terminaba. Siempre había alguien que necesitaba perdón y necesitaba que usted estuviera ahí. Usted era el sacerdote. Pero cuando Cristo entró en el lugar santísimo en los cielos, la Biblia dice que se sentó. Y quiero decirles algo, amigos. No se sentó porque estuviera cansado. Se sentó porque todo había quedado terminado. Se sentó porque lo que exclamó en la cruz era verdad. Cuando moría en la cruz, al final de ella dijo, consumado es. Pagó el precio de todos nuestros pecados. Y cuando volvió al cielo y se sentó a la mano derecha del Padre, se sentó para indicar que ya no quedaba nada por hacer por el pecado, lo hizo todo y ya está terminado. Hebreos 12.2 dice, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Usted tal vez esté pensando... Pues bien, hay algo que yo tengo que hacer para ir al cielo, algo que necesito hacer para que mis pecados me sean perdonados. No, no hay nada que usted tenga que hacer. Jesús lo hizo todo. Él lo hizo todo tan perfecto que cuando terminó se sentó. No está esperando que usted haga algo, excepto recibir lo que Él ya hizo por usted. Jesús es la palabra final de Dios. Jesús es la primera causa de la creación, Jesús es la plenitud de la Deidad, Jesús es el sustentador de todas las cosas, es el que perdona nuestros pecados y el consumador de nuestra fe. Y esta es la última para todos los que ya somos creyentes. Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote. Lo sabían. Este Jesús que creó el mundo, este Jesús que sustenta todas las cosas, este Jesús que hizo por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados en la cruz y fue al cielo y se sentó a la mano derecha del Padre. La Biblia dice que está a la mano derecha del Padre, siempre haciendo intercesión por los santos. En Hebreos 2.17 dice... Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que esto quiere decir es que Jesús se hizo, por un tiempo, algo menor que los ángeles, a fin de poder ser como uno de nosotros y andar entre nosotros y vivir como nosotros vivimos en esta tierra. La Biblia dice en Hebreos 4.15, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y antes de avanzar, permítame refutar algo del sinsentido que a veces oigo en cuanto a pasajes como este. Pues bien, si Jesús no podía pecar, ¿cómo pudo él ser tentado como nosotros? Porque digamos las cosas tal como son. Yo puedo pecar, así que si Jesús no podía pecar, etcétera, etcétera. etc. Siempre hay una gran discusión si Jesús podía pecar o no podía pecar. Lo que yo creo es que Jesús no podía caer en el pecado. Él era el Hijo de Dios sin pecado. Permítame hacerles esta pregunta. ¿Se prueba un puente cuando se halla por primera vez que no falla o queda probado cuando se halla que nunca falla? Jesús no se dio a ninguna tentación, así que sintió todo el rigor de ella. Cualquier cosa que usted piense que ha atravesado no ha enfrentado lo que Jesús enfrentó. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eso es verdad? Porque usted cedió y yo cedí. Yo soy tentado. A veces se me saca de quicio y hago cosas que no debería hacer. Pero Jesús siempre hizo lo que debía hacer. La tentación de Jesús fue tentación en toda su plenitud y sin embargo Él nunca pecó. La Biblia dice que cuando acudo a Jesús con mis problemas, puedo hablar con alguien que sabe lo que es ser humano. Él se hizo uno de nosotros y se expuso a todos los peligros y problemas de la vida y la muerte y no quedó protegido de los problemas y las adversidades. Cuando nos hallamos inmersos en las ásperas realidades de la experiencia humana, ¿a dónde vamos? Vamos a Jesús. Piense en la bendición de esto. Piense en cómo Él participa de nuestros trabajos, cómo Él conoce el tedio, el hastío, el fastidio de algunas de las tareas. Comunes que tenemos que hacer. La pesada desdicha del trabajo que nos cuesta sudor y lágrimas. Él participa de nuestras pruebas y nuestras limitaciones. Fue pobre y no tenía ni siquiera un lugar donde reposar su cabeza. Tuvo hambre y agradeció a las mujeres convertidas que le ministraron con sus bienes. Tuvo sed y le pidió agua a una samaritana. Se cansó y agotado se sentó junto al pozo. Llevó nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Se había muerto en casa. Eso arrancó lágrimas de sus ojos cuando miró al paralítico. al leproso, al ciego, al desvalido. Su corazón se conmovió con compasión. Cualquiera podía acercarse al Señor Jesús y ser recibido con brazos abiertos. Los pobres, los débiles, el publicano, el sencillo. En Jesús, Dios está con nosotros en todo amor e infinita bendición. Mi nombre favorito para Jesús, aparte de Jesús, es Emmanuel. Dios con nosotros. Así que vamos a Jesús y... ¿sí? ¿Ha notado que he estado haciendo al arte de Jesús? Cuando usted acude a este Jesús de quien he estado haciendo alarde, quiero decirle que sí. Él es el creador del universo. Él es el que sustenta y sostiene todas las cosas. Él es el que hizo la purificación por nuestros pecados, pero también es el que oye su oración cuando usted clama a Él en lo más oscuro de la noche, cuando está atravesando aquello que piensa que nunca podrá atravesar, cuando usted atraviesa todas esas cosas y se pregunta, ¿sabe alguien lo que es pasar lo que estoy pasando? Le digo que hay uno, hay uno que ha sentido toda la presión de eso y es nuestro sumo sacerdote. El libro a los hebreos nos dice que tenemos que hacer algo con Jesús. Les he hablado bastante en cuanto a Jesús, tal vez algunos de ustedes no sabían mucho en cuanto a este Jesús. Han aprendido más en cuanto a Jesús en este mensaje que nunca antes. Eso es grandioso. Me alegro de que sepa más de Jesús, pero eso no basta. La Biblia dice que usted tiene que recibirle. El libro de Hebreos dice que usted necesita considerarle. Tiene que recibirle. Tiene que prestar atención para no endurecer su corazón contra él. En los capítulos 3 y 4, en cuatro ocasiones, se nos advierte que no endurezcamos nuestros corazones contra él. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay quienes asisten a las iglesias. O oyen el Evangelio por algún programa de radio, o en un programa de televisión, o al estudiar la Biblia, y todavía no han recibido a Jesucristo. Cada vez que usted oye el Evangelio y no recibe a Jesucristo, un callo se forma en su corazón y su corazón se endurece. La Biblia nos advierte que ahora que sabemos quién es Jesús, hay algo que tenemos que hacer al respecto. En Juan 14:6 Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». «Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere ir al cielo un día, y si quiere pasar la eternidad con Dios Creador, si quiere estar con otros creyentes que se han ido por delante, es mejor que se asegure de haber recibido a Jesús en su vida, porque Él es su Creador, Él es su Sustentador, Él es el que hizo la purificación de sus pecados y Él es el que volverá un día. Los que le reciben serán arrebatados juntos con Él para estar con Él, y así estaremos para siempre con el Señor». Leí en mi Biblia los primeros capítulos de la Carta a los Hebreos y encerré en un círculo la palabra hoy. Cada vez que la leí, llegué a esta conclusión. Hoy es palabra de Dios. Mañana es palabra de Satanás. Permítanme decirles lo que he estado aprendiendo al estudiar la Carta a los Hebreos y también al estudiar algo de la Carta a los Gálatas. Presten atención. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Y oímos claramente su voz. El espacio entre haber oído lo que Dios nos dice que hagamos y comprenderlo y hacerlo no le pertenece a Dios, sino que le pertenece al enemigo. La palabra de Dios es: haz esto. El enemigo dice: no, puedes hacerlo mañana. O también: sabes, voy a hacer eso algún día. Algún día voy a arreglar mis cuentas con Dios y entonces voy a responder a Cristo. Pero la Biblia dice que entre la orden y la obediencia hay el vacío del desierto y Satanás ocupa ese territorio como ninguna otra parte de su vida. Cuando usted oye lo que Dios le dice, usted debe decir hoy, pero si no dice eso, oirá mañana resonando en sus oídos y uno de estos días sabrá un mañana que será demasiado tarde. D. L. Moody fue un gran evangelista que, como saben, predicó en Chicago. Moody era un hombre excéntrico. Tengo que contarles algo en cuanto a este predicador. Si alguna vez leen la historia de su vida, sabrán que D.L. Moody fue un gran evangelista que masacraba el idioma inglés. Quiero decir que su vocabulario y la manera en que hablaba eran atroces. Cuando uno le oye hablar o lee alguno de sus mensajes, sabe que hay esperanza para todos nosotros. En una ocasión fue a Londres y debía predicar dos sermones uno tras otro en una reunión. Pronunció su primer sermón y como de costumbre su inglés fue terrible. El público de Inglaterra, acostumbrado al inglés con el acento de Oxford, oyó esto. Y un individuo decidió que debía hacer algo al respecto. Le escribió una nota a Moody y se la entregó a Nugier diciéndole «Póngala sobre el púlpito para que la reciba antes del segundo mensaje». Así que Nugier lo puso en el púlpito y Moody se levantó para hablar, miró el papel y ahí estaba el escrito. Solamente había una palabra en la nota y era la palabra «tonto». Moody la miró por un momento y dijo «¿Saben? Esto es extraordinario. En todo mi ministerio he recibido cartas de personas que no ponen su nombre, pero esta noche he recibido una carta de alguien que puso su nombre, pero no escribió la carta. Ese fue D. Mori. Siempre he pensado, ¿no sería grandioso tener una mente así de rápida? Él tal vez no haya sido experto en cuanto al idioma inglés, pero sí que sabía pensar rápido». Pero permítanme decirles algo más en cuanto a Muri, gran hombre y apasionado por el pueblo de Dios. Cuando empezó a predicar en Chicago tenía reuniones por cuatro o cinco días y su método de predicar era siempre predicar el evangelio con entusiasmo y pasión. Al final del culto le decía al público, «Quiero que vayan a casa esta noche y piensen en lo que he dicho y vuelvan mañana por la noche listos para tomar una decisión». Así lo hizo por varios años. Una ocasión hizo eso y esa noche estalló el gran incendio de Chicago. Muchos que estuvieron en esa congregación esa noche, cuando Él les dijo que fueran a sus casas y pensaran al respecto para volver a la noche siguiente, perecieron en el incendio. Y nunca tuvieron la noche de mañana. Desde ese día hasta que murió. Murió. Nunca volvió a hacerlo. Aprendió el poder del hoy. Se dio cuenta de que el mensaje del Evangelio llega a nuestros corazones, por lo general en una reunión así. Tal vez enciende una luz. Tal vez nos damos cuenta. He sabido mucho en cuanto a Jesús, pero nunca he confiado en Él como mi Salvador. Cuando eso sucede, y usted sabe que Dios le está hablando, el tiempo para hacer algo no es mañana. No es la próxima vez que se reúna con el pueblo de Dios. Es hoy. Esa es la lección para que se lleve del mensaje de hoy. Una cosa es quedarse sentado y criticar a los que toman en vano el nombre del Señor Jesús y lo escarnecen, pero la pregunta real es, ¿qué es lo que usted ha hecho con Cristo y qué va a hacer con Cristo? ¿Le ha recibido en su vida? ¿Y ha recibido el plan de Cristo para su salvación y para que viva eternamente en Él? Él está esperando que usted le reciba. Usted puede hacer eso donde quiera que esté. simplemente pidiéndole que perdone su pecado, diciéndole que quiere entregarle su vida y pidiéndole que venga y viva en su corazón. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, vamos a hablar del tema, Nunca pensé que vería el día cuando el matrimonio se consideraría obsoleto. No quiero que se pierda el mensaje de mañana. Es tan apropiado para lo que está sucediendo, según lo vemos en los periódicos y por televisión. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy.